Buenas tardes, Ramón. Hola, buenas tardes. Pues bueno, decía que como cada semana otro miembro de Mundubat eh, que tenemos aquí con nosotros esta vez eh, nos vas a llevar a, a Guatemala y si quieres podemos empezar un poco contando pues el trabajo que realiza Mundubat eh, allí en Guatemala. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar pedir disculpas por no saber a dar euskera, y pues nada en unmund duarte empezó el trabajo en Guatemala a mediados de 1994 y desde entonces ha trabajado en varios territorios del país priorizando priorizando algunas zonas como como iscan, una, una zona la zona norte del, del país donde tenía gran gran influencia de, de retornados por el conflicto armado, Y después en otros departamentos como Zolola, ¿no? que es un departamento donde se acumula la gran población de indígena maya y que es uno de los departamentos con los índices de, de pobreza más elevados. ¿no? Aparte siempre ha llevado acciones a nivel extraterritorial de, de diferente índole. ¿Y nos puedes contar un poco en esos ámbitos en los que trabajáis, con qué organizaciones trabajáis, también un poco más concretamente qué es el trabajo que realizáis con esas asociaciones y de cara a esa gente que nos contabas? Pues sí, pues en Guatemala Mundo Bata ha tenido varias socias locales principales, ¿no? Lo que pasa es que a veces, una vez ya se ha fortalecido algunas, se, se le da más peso a otras. Entre las, las organizaciones mmm, de momento que más trabajamos aquí, que tienen un peso más estratégico en nuestro planteamiento, una es la Fundación Guillermo Torillello, uh, que es una fundación que inicia uh, bueno, su origen viene a través de de de, este, de una persona que se llamaba Guillermo Torillero muy reconocida a nivel mundial por, por la lucha por la paz por los derechos humanos universales y también por la liberación de los países sometidos sobre todo al colonialismo e imperialismo, ¿no? A través de, de, de esta organización que se forma a, después de los, de los tratados de paz y con apoyo básicamente a los retornados del conflicto armado Hemos la, uh, trabajado varios años, ¿no? Sobre todo ahorita estamos en el tema de, de la lucha por el territorio con unos grandes proyectos sobre todo en la franja norte de, de Guatemala que, que limita con México, donde allí uh, la problemática del territorio es es muy grande, ¿no? Ya sea por macroempresas internacionales que se quieren establecer allí y y explotar los recursos naturales, ya sean a través de monocultivos de, de palma africana o de hidroeléctricas o simplemente vías de comunicación desproporcionadas. Entonces, a partir de allí tenemos unos proyectos, unos programas financiados por la Unión Europea en estos momentos para desarrollar un, un modelo integral de gestión mancomunada sostenible ¿no? de estos recursos, ya sean forestales e hídricos. y bueno, Por otro lado... Ah, no, dime, dime. No, puedes seguir si quieres que te, te cosas no por otro lado tenemos otro trabajo con, con la fundación guillermo motorillero eh, en, en diferentes cosas no también sabían en, en el desarrollo rural sobre todo también en la parte de iscan de acuerdo y sobre todo para la participación de las mujeres en la sociedad civil de la sociedad civil ¿de acuerdo? Ese sería una de nuestras principales socias locales. Después está también que desde siempre ha colaborado Mundubat, es con el sector de mujeres, es una red es una red nacional integrada por organizaciones sociales mixtas, uh, otras que son exclusivas de mujeres y otras de mujeres en lo individual, ¿no? Esta esta esta red Se fundó también en 1994 y desde entonces ha aglutinado varias organizaciones, ¿no? En total aproximadamente unas 32. Es esa a nivel del Gobierno Vasco de los es una de las organizaciones que siempre le están dando apoyo también a nivel financiero, ¿de acuerdo? Y por último, también aparte de algunas municipalidades y proyectos que estamos ejecutando directamente También hemos participado con Prodesa en ¿no? un proyecto de desarrollo Santiago en el tema de la alfabetización, sobre todo de mujeres indígenas mayas. Este serían los los, los tres focos principales, ¿no? Un poquito la lucha por el territorio y el medio ambiente, la, la equidad de género a través con el sector de mujeres y también la alfabetización. Uh -huh. Sie siempre mirándose de una desde una visión ...en la defensa de los derechos humanos. Y cada vez que, que entrevistamos a, a un miembro de, de Mundubat... Eh, ...siempre intentamos conocer un poco a través del trabajo que realizáis... ...pues la realidad de, del país, ¿no? En este caso de Guatemala. Eh, es Hablabas en el principio, eh, de, además de, de, de la primera fundación... ...que hicieron Guillermo Torillero que con la que colaboráis... ...que surge un poco de ese posconflicto, ¿no? y eh, cómo quizá no está de más hablar un poco de ese, de ese conflicto de ese posconflicto y de cómo es la situación y el trabajo que realizáis eh, en un país eh, pues eso que ha sufrido ese, ese conflicto y además aquí en eus buscar pues también podemos quizá aprender eh, cosas de ahí porque también eh, parece que, que vamos en esa resolución de, del conflicto que, que hemos vivido aquí no Bueno, la, la verdad es que desde el tratado de la firma de la paz en 1996 ha habido bastantes cambios. Lo que pasa es que no se han cumplido, el gobierno no ha cumplido lo pactado, ¿no? Aún hay muchas secuelas de los dos lados. La población vive en estos temas, los considera un poco tabú. Y, y la verdad, muchos de los retornados siguen viviendo en condiciones pésimas, ¿no? Ahorita mismo que hemos cambiado en noviembre sabiendo la segunda vuelta de las elecciones aquí en Guatemala, ha ganado el PP también, el Partido Patriota le llaman acá, que está liderado por un ex militar, ex comandante o general, no sé cómo le llaman, ah uh, muy ultraconservador y de extrema derecha, ¿no? Y precisamente las organizaciones de base, las comunitarias y las ONGs en general se respira cierta preocupación por los por los, los efectos que pueda tener esta reelección, ¿no? Yo no, no, no digo que la población de aquí, Guatemala, aquí las elecciones es un poco diferente, ¿no? La gente dice, bueno, ha habido tanto protagonismo y tantos años de lucha y, y últimamente en Guatemala siempre está gobernando la, la extrema derecha, ¿no? Pero eso es una mmm, consecuencia de la criminalización que se se le estáqui se le está haciendo a, a la izquierda y a, a todo lo que fue la URNG, no la unidad revolucionaria a, a partir de allí prácticamente ahorita las elecciones todos son por interés económico están digamos que quien más campaña publicitaria hace más mmm, más posibilidades tiene de ganar a la presidencia Todas estas campañas están financiadas básicamente por por fondos, bueno, no muy no muy claros y entonces digamos que la marca más conocida es la que gana, no y se van no hay dos un bipartidismo, cosas de estas, sino que van apareciendo por partidos, van agarrando su protagonismo y después lo pierden una vez salen del gobierno, ¿no? A partir precisamente hoy en las noticias ya salió cuando aún no estamos, estamos empezando en esta etapa pre y ya, ya salieron las noticias que, que, que, que piden procesar a 32 presuntos exguerrilleros, ¿no? Y empezamos con noticias de estas, cuando lo que realmente se está reclamando es una memoria histórica, que se reconozcan los crímenes de guerra que se hicieron por parte del ejército. Y en todo esta situación, pues, nos encontramos en que, que la situación puede ser diferente, ¿no? Es una situación bastante compleja, la verdad. Y en esa situación compleja, pues hablabas de diferentes ámbitos en los que, en los que trabajáis, la defensa de la tierra, los derechos de, de las mujeres, también con los pueblos indígenas. Eh, ¿Qué relación tiene con, con todo este posconflicto y, y cómo se trabaja eh, pues eh, en ese ámbito que decías que está muy criminalizado, ¿no? de, de los movimientos sociales, de los movimientos de izquierdas? Pues en estos momentos las luchas por el territorio no lo focalizan tanto a, a nivel político ¿no? sino más es una lucha más comunitaria ¿no? de las regiones afectadas la otra parte del país parece que, que se mira que se mira lo mira desde lejos no aquí en guatemala estamos alrededor creo de 17 millones de habitantes y la mayoría se aglutinan en la capital ¿no? entonces en las comunidades aisladas sobre todo donde metieron allí gran parte de los retornados uh, pues la, la cosa como que no afecta mucho y no no se, no se da tanto énfasis lo ¿no? que se tiene que vigilar mucho y esa es la intención de Mundubar es uh, que esta lucha del territorio sea constante que, que no se valgan los intereses económicos y sobre todo que haya un, una lucha por los derechos humanos ¿no? porque estamos en, en un país donde las continuas violaciones a los derechos humanos son constantes hay impunidad total y sobre todo hay parte de los límites comunitarios también a, se intentan o, o sobornar o, o ponerles miedo ¿no? es una, una de las luchas que estamos teniendo en Mumbai, intentar enfocar la lucha ...sobre todo a la defensa de los derechos humanos y la participación ciudadana. No sé si, si hay algo que, que nos queda por, por comentar, Ramón. pues bueno. Seguramente que muchas cosas, bueno. pero bueno, el tiempo que tenemos es reducido... Y, ...y si quieres los últimos eh, minutos para algo que, que te parezca importante... Pues pues no más básicamente lo importante es eso no la situación que la situación política que, que nos vamos a encontrar en, en Guatemala, ¿no? Asusta bastante porque cuando ya parecía que el militarismo estaba desapareciendo de centroamérica y de Sudamérica cada vez parecen nuevos gobiernos en estas líneas no y supongo que en épocas de, de crisis y todo eso que se habla uh, pues la gente no sé, se declina más por, por estas posturas o, o, o básicamente el miedo, ¿no? Estamos hablando de que Guatemala es de las regiones más peligrosas de Centroamérica, sobre todo en la Ciudad Capital, donde las últimas estadísticas decían que había como 5 o 6 muertos diarios solo en la capital. Entonces, el gobierno nuevo del Partido Patriota pues hizo una campaña bastante enfocada con Urge Mano Dura ¿no? y basando sobre todo en el miedo de la gente y que van a combatir la violencia cotidiana. ¿no? A partir de aquí, mmm, bueno vamos a ver cómo, cómo se enfocan las diferentes organizaciones y movimientos sociales para no quedar en, en una postura minimizada o, o que los criminalicen sería un poco la, el, el temor que hay en, en Guatemala en estos momentos Bueno Ramón, lo tenemos que dejar aquí pero tendremos ocasión de, de seguir hablando en, en próximas corresponsalías o colaboraciones de, de Mundubat y más concretamente pues con contigo que, que estás en Guatemala, solo nos queda pues agradecerte el haber estado con nosotros hoy y, y decirte que hasta la próxima Pues nada, muchas gracias, es que ricasco